Cuentos de hadas españoles El vendedor de gorras y los monos Érase una vez una pequeña ciudad donde vivía Tony, el vendedor de gorras Hacía gorras diferentes con diferentes tejidos y las vendía en los pueblos vecinos La venta de gorras era la única fuente de ingresos de Tony Nunca se quejaba de lo poco que ganaba porque hacía afanosamente su trabajo y tras cubrir sus necesidades básicas compraba telas para hacer las gorras que vendería al día siguiente Tony vivía al día y por eso nunca dejaba de trabajar pero a pesar de la dureza y de los pequeños beneficios Tony era un vendedor de gorras feliz y era porque amaba lo que hacía siempre se le ocurrían nuevas ideas para hacer gorras increíbles era muy creativo Y daba el 100% en cada gorra que hacía. A una cierta distancia de la ciudad de Tony, había un pequeño bosque. Era un pequeño bosque muy hermoso, lleno de flores y fruta fresca. El bosque estaba en medio de dos pueblos. La gente tenía que cruzar el bosque para ir al otro lado. Aunque era un hermoso bosque, Había una cosa que incordiaba a todos Los monos del gran árbol ancho Molestaban a todos los que pasaban por allí Y robaban lo que llevaban los humanos por el bosque Los lugareños intentaron todo para detener a los monos Pero al final se rindieron pensando que era un bosque después de todo No se puede echar a los animales del bosque Es su hogar Los monos eran muy traviesos Robaban todo lo que los paseantes llevaban Y con frecuencia los imitaban y se reían de ellos ¡Ese es mi paraguas! devuélvemelo inmediatamente! <risa> oh. La gente hacía lo que podía, pero al final desistían Estaban desesperados Unos días después, Tony visitó el pueblo para vender sus gorras Llevaba todo tipo de gorras Lisas de colores brillantes, de lunares, de rayas No había una gorra que se le ocurriera a alguien y que no estuviese en la cesta de Tony ¡Gorras, gorras, gorras! Compren cuentas de sen y aún así nunca tendrán gorras suficientes Roja, gris, azul, elijan cualquier color y estarán guapísimos Gorras, gorras, gorras Los lugareños salieron de sus casas al oír a Tony Nunca habían visto antes unas gorras tan bonitas Oh, estas gorras son muy bonitas Oh, son tan suaves y tan bonitas Mamá, ¿me compras una? Son tan suaves, no puedo parar de tocarlas Y era verdad, muchas de las gorras de Tony eran de seda No era habitual tener gorras de seda, pero eran tan bonitas y suaves que nadie podía resistirse Muchos lugareños compraron las gorras de Tony También le ofrecieron agua y comida, pero la rechazó ¡Oh, muchísimas gracias! Pero debo seguir mi camino También tengo que ir al pueblo vecino ¡Oh! ¿No tendrás que cruzar el bosque para ir al pueblo vecino? Ah, imagino que sí. Oh, entonces, cierra bien tu cesta al atravesarlo, ¿vale? Hay un montón de monos traviesos que te roban lo que llevas. ¿Oh, sí? Lo recordaré. Gracias por su consejo. Tony recogió todo el dinero que había ganado vendiendo las gorras y se marchó. Decidió explorar el pueblo antes de cruzar el bosque para ir al otro lado. Deambuló por allí, admirando la belleza. Oh, tengo hambre. Debería haber comido lo que me ofrecieron los lugareños. Ahora no tengo tiempo para sentarme a comer Tengo que ir a otros pueblos a vender estas gorras Da igual, compraré algo y lo comeré en el bosque Tony sabía perfectamente que tenía que vender todas sus gorras Si quería conseguir suficiente dinero para ese día Tras deambular un rato buscando comida Por fin encontró un puesto que vendía deliciosos panecillos Compró dos y los guardó en la cesta Tony atravesó el pueblo y llegó al bosque Cuando se adentró, ya se había olvidado de los monos y del consejo del anciano Caminó por el bosque, admirando las preciosas flores y la fruta fresca Cogió unas frutas y las envolvió en un trozo de tela A lo lejos, vio el gran árbol ancho oh. Se parece un lugar muy cómodo para sentarse a comer Y así, Tony se aproximó al árbol y abrió la cesta para sacar los panecillos Comió los panecillos y la fruta y decidió descansar un rato antes de partir a otro pueblo Tony estaba tan cansado y soñoliento que olvidó cerrar la cesta Pasaron las horas y Tony aún estaba durmiendo cuando oyó algo ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? Quien sea que se calle Pero el ruido continuaba Al final, Tony abrió los ojos y miró alrededor No había nadie Y miró a la cesta Tony se sorprendió No, ¿dónde están todas mis gorras? Solo quedaba una gorra en la cesta Tony sintió pánico y empezó a llorar <ríe> Alguien me ha robado todas mis gorras ¿Qué voy a hacer? Y se dio cuenta de que el ruido no había cesado Cuando por fin miró hacia arriba ¡Oh no! ¡Los monos! ¡Me han robado mis gorras! Y allí estaban Todos los monos sentados en una rama Llevando cada uno las gorras de Tony y riéndose de él ¡No! Olvidé lo que me dijo el anciano. ¿Ahora qué hago? Esas gorras son la única fuente de mis ingresos. Si no recupero esas gorras, no tendré dinero para comprar nuevas telas mañana. ¿Qué comeré? ¿Cómo ganaré dinero? ¡Oh! ¡Vosotros, monos! <risa> ¡Devolvedme las gorras ahora mismo! ¡Se acabó! ¡Bajad ahora mismo! Oh. Nada más empezar los monos a golpear con los pies las ramas, cayeron unas cuantas vallas. Esto le dio a Tony una idea. Un momento. Repiten lo que digo ¡Ja, ja, ja! ¡Son monos! ¡Claro que repiten lo que digo! Se divierten viendo mi frustración ¡Ah! ¿Por qué no usarla para engañarlos? Tony cayó al suelo aparatosamente para demostrar que estaba frustrado y que se había rendido Empezó a llorar sin dejar de mirar a los monos subiendo ligeramente la cabeza ¡Ja, ¡Oh! No, ¿qué hago ahora? Solo me queda esta última gorra uh, Supongo que tendré que contentarme con ella Tony se puso la gorra en la cabeza y se levantó Miró hacia arriba enfadado Vosotros monos, algún día os daré una lección Diciendo esto, se quitó la gorra Y con un rápido movimiento la tiró con todas sus fuerzas al suelo Copiando exactamente las acciones de Tony, todos los monos lanzaron sus gorras al suelo Sin perder un instante, Tony recogió todas las gorras y las colocó en la cesta ¡Ja, ja, ja! ¡Monos estúpidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Ja, Tony se dio cuenta de la importancia de mantener la calma cuando las cosas no van como uno quiere Si no se hubiera dado cuenta de la debilidad de los monos por su desesperación, no habría recuperado todas sus gorras Tony siguió feliz andando por el bosque, vendió sus gorras en el otro pueblo, ganó dinero y regresó a casa